Era de veinte codos de longitud, y su anchura, o sea su altura, era de c i n codos, c o lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran cuatro, con sus cuatro basas de bronce y sus capiteles de plata, y las cubiertas de los capiteles de Elias y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce.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 Artífice, diseñador y recamador en azul púrpura, cármesí y lino torcido. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue veintinueve talentos y setecientos treinta c i c l o s según el c i c l o del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue cien talentos, Y mil setecientos setenta y cinco c i c l o s según el c i c l o del santuario. Medio c i c l o por cabeza, según el c i c l o del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de veinte años arriba, que fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta. Hubo además cien talentos de plata para fundir las basas del santuario, y las basas del velo, En cien basas, cien talentos, a talento por basa. Y de los mil setecientos setenta y cinco c i c l o s hizo los capiteles de las columnas. Y cubrió los capiteles de Elias y la ciñó. El bronce ofrendado fue setenta talentos y dos mil cuatrocientos c i c l o s del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce,